Hoy les vamos a contar una historia, la de un cuadro que fue hallado en un contenedor de basura por un bombero de San Sebastián, cayó en manos de varios ilicitanos que descubrieron que su autor fue su profesor de dibujo en el Instituto Laboral, lo que ahora conocemos como el Sisto Marco, en la década de los 60. Tal hallazgo les conmueve y por ello quieren proponer al director del centro que el cuadro y su historia se queden en Elche y en el lugar donde pasó el pintor sus años de docente, quedando así su recuerdo donde habitaron sus lecciones de enseñanza de dibujo. José María Bois Navarro, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues cuéntanos, vamos a empezar al principio de esta historia. cómo se encuentra, ¿Quién es ese bombero que encuentra ese cuadro y cómo llega hasta vosotros? Bueno, pues eh, la primera noticia la tengo yo por un, una llamada telefónica de un bombero de San Sebastián. El nombre de este bombero al que debemos la recuperación del cuadro es Kepa Álvarez. Él eh, vio el cuadro en un contenedor de basura, vio que era un cuadro que, que, que le llamó la atención, un cuadro bonito realmente, eh, vio la firma y reconoció la firma. La firma lo firmaba Martínez Ribes. Entonces el indagando por Martínez Rívez, vio que era un antiguo profesor del Instituto Laboral de Elche. Entonces entró en Facebook, parece ser, y a través de Facebook vio que había una asociación de antiguos alumnos del Instituto Laboral y a partir de ahí me localizó a mí y me llamó diciéndome que había encontrado este cuadro. Ahí empezó la historia. Pues José María, cuéntame antes que nada eh, ¿qué le llamó la atención del cuadro? El, del cuadro ¿Qué, qué, qué hay pintado en, en, en el mismo? Bueno, el cuadro eh, es un jarrón con flores realmente es un cuadro muy atractivo muy, con unos colores muy vivos y que le sorprendió verlo ante un contenedor de basura lo curioso es que no estaba en el contenedor no estaba dentro, sino eh, en el suelo quizá quien lo dejó Pensó que era una obra demasiado bonita como para tirarla a, a, al interior del contenedor y gracias a eso este hombre pudo recuperarlo y ahora lo tenemos nosotros en el chat. Y José María... ¿Cómo recordáis vosotros al pintor, a Martínez Ribes? Porque era vuestro profesor de dibujo, no era pintor. Efectivamente, no lo recordamos como pintor, lo recordamos como nuestro profesor de dibujo durante el bachillerato en el Instituto Laboral de Elche. Entonces, el recuerdo que tenemos como profesor es muy positivo, muy agradable, era una gran persona, muy buena persona y un gran profesor de dibujo. Ahora nos hemos enterado que además era un gran pintor, porque no solo hemos recuperado este cuadro, sino que por distintas averiguaciones hemos visto que hizo en su momento varias exposiciones de pintura, y bueno, parece que era un pintor de un, de un eh, determinado prestigio, sin duda. ¿Y cómo puede acabar esa obra ahí? Eh, es en San Sebastián, ¿no? donde donde acaba efectivamente. ¿Cómo puede ser porque él Martínez Ribes de dónde es? Mm, bueno, él era valenciano, valenciano, si no recuerdo mal, nació en Alcira, pero también eh, por algún motivo, quizá eh, laboral, estuvo en San Sebastián y en San Sebastián hizo una eh, hubo tenemos datos de una exposición de pintura en San Sebastián. Bien, ¿y ahora? ¿Creéis vosotros que el mejor lugar, porque este cuadro lo, lo tienes tú, bueno, lo tenéis un grupo de alumnos, y este cuadro, ¿qué va a pasar con él? Ese es bueno, jarrón de eh, flores. Efectivamente, el cuadro lo tiene un compañero mío, antiguo eh, alumno también de, de don José eh, Martínez Rívez. Lo ha restaurado en la medida de lo posible, porque este compañero es entendido en obras de arte, lo ha restaurado y viendo dónde podíamos eh, eh, colocarlo, hemos pensado que el mejor sitio sería lo que fue su, su instituto de docencia en su momento y hoy Instituto Sixto Marco de Elche. De hecho, ya tenemos concertada una entrevista con el director. El director del Instituto Sixto Marco ha mostrado una completa predisposición y, además, lo ha, lo ha tomado con cariño porque bueno, para los actuales alumnos del Instituto Sixto Marco, no, de, no deja de ser eh, una obra de un antiguo profesor del mismo instituto. Ese profe, ese instituto ya me han contado varias historias de varios profesores, ah, estamos hablando, Martínez Ribes fue profesor en la década de los 60, ¿cuántos años estuvo en el, en el laboral? Bueno, eh, durante todo nuestro bachillerato estuvo, no puedo concretar el número de años, pero por lo menos siete años estuvo como profesor de dibujo en el Instituto Laboral. Y fue contemporáneo de una profesora que a la que también le guardamos un gran cariño, que es doña Jacinta Gómar que fue profesora de Geografía e Historia y a la que recientemente el Ayuntamiento de Elche ha dedicado un jardín en Elche ...por su colaboración en su momento... ...a la industria del calzado de Elche. Sí, Jacinta, estuvimos hablando... ...con antiguos exalumnos del laboral... ...sobre la aportación de esta mujer... Eh, ...que no dejó de descendencia... ...Martínez Ribes dejó, tiene familia... ...conoce la familia... No. De hecho, eh, el motivo de que nosotros tengamos el cuadro es porque no se ha localizado ningún familiar. Él era casado, pero no tuvo hijos y, desgraciadamente, no hemos podido conectar con ningún miembro de, de la familia de Martina Rivas. Lo mismo pasó con Jacinta, doña Jacinta. Efectivamente, efectivamente. Doña Jacinta era soltera y tampoco eh, hay constancia de, de familiares suyos que nosotros sepamos. Pues escuchándole Martínez eh, Bois eh, Navarro, eh, escuchándole José María, uno sí. piensa lo importante que es que los antiguos alumnos no se desvinculen, que haya asociaciones, porque fíjense eh, si sí se pueden hacer muchas cosas, duda, sobre todo duda, eh, hacer, hacer justicia a quienes pasaron por allí. Grandes profesores que nosotros tuvimos en su momento, que después se ha visto que han tenido otros eh, otros eh, otras actividades muy importantes también, y que en su momento marcaron a toda una generación de la ciudad de Elche. Y bueno, eh, ahí estamos nosotros para dar fe y testimonio de ello. ¿Recuerda alguna anécdota de Ribes? Bueno, eh, como he dicho, guardamos un gran recuerdo suyo. Era un gran profesor y si tengo que recordar alguna anécdota es que a veces a veces hubo casos concretos en que nos aprobaba, como él decía, por misericordia. O sea, era una persona que era casi incapaz de suspender a nadie. Sí que es verdad que nos hacía trabajar y cada uno hacía lo que podía, pero después él, si le faltaba un poquito, se lo añadía con el fin de no suspender a nadie. Esa es una anécdota que yo recuerdo con un cariño especial. Sobre todo si no se le daban bien eh, las la geometría, los dibujos, las paralelas, las, bueno, como a mí. Sí, que no se trata de ser un buen estudiante de, sino de tener una habilidad especial en el dibujo, efectivamente pues Boys Navarro, muchísimas gracias por contarnos esta historia, pero sobre todo muchísimas gracias por recuperar ser tan sensibles y recuperar de la de la basura no solo un cuadro, sino toda su historia y lo que hay detrás del mismo. Sin Mu duda, sin duda, muchísimas Mara. gracias. Será emocionante el día que colguemos el cuadro en una de las paredes del actual Instituto Sixto Marco, nuestro antiguo instituto laboral. Y tienen que avisarnos porque Teleelch quiere estar presente. No te preocupes que te avisaremos con antelación para que tengas conocimiento de ello. Muchas gracias. Gracias a ti por, por interesarte. Muchísimas gracias.